Buen día para toda la audiencia, compañeras y compañeros del informativo Farco. Desde Capilla del Monte, Córdoba, informamos. La Cátedra Libre de Agroecología y Soberanía Alimentaria de la Universidad Nacional de Córdoba presenta este lunes 14 de agosto el informe anual de la situación de la soberanía alimentaria en Argentina 2022 elaborado por la Red de Cátedras Libres de Soberanía Alimentaria y Colectivos Afines, Red Calizas. Luciana Suez, integrante de la cátedra, detalla los objetivos de este trabajo elaborado en forma colectiva. Trabajamos en pos de la soberanía alimentaria, nos preocupa el tema y eh, realizamos acciones para poder difundir, visibilizar y también construir y recuperar soberanía alimentaria en Argentina. El documento, disponible ya en la página web de la red Calizas, incluye el análisis de indicadores como la disponibilidad de alimentos, la concentración de la tierra, las superficies destinadas a los cultivos transgénicos y las problemáticas relevadas entre organizaciones de la agricultura familiar. Es un informe anual, entonces ya se está trabajando en el informe 2023 la idea es que salga todos los años y vaya actualizándose la información. Se trabajó con información científica, se trabajó en foros regionales también, donde con la participación de eh, diferentes actores de las de la comunidad, de las distintas regionales, miembros de organizaciones, de instituciones, se pudo construir también un diagnóstico participativo de esa situación eh, de la soberanía alimentaria en distintos ejes que se abordaron como territorio y ambiente, comercialización, la parte de alimentación y salud, producción, comunicación, educación. Y bueno, todo eso fue sistematizado y plasmado en este informe. La presentación, titulada Territorios y soberanías en conflicto, se llevará a cabo en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba y podrá seguirse en redes vía MIT. Para el informativo Farco, reportó desde Capilla del Monte, una radio, muchas voces.